Todo bien, vos Juan, ¿y cómo andás? Bien, muy bien, disfrutando que viene de a poquito el calorcito con su demora, pero va viniendo. Ahí estabas un poquito abrigado igual. Bueno, <risa> ya me empiezan a hacer bullying. Eh, para pasar este para evitar que me hagan bullying, cuento que en minutos nomás vamos a estar conversando con el flamante presidente de la Federación Universitaria de la Plata, Justo Hernández, que es una la Federación estudiantil que tuvo sus elecciones este sábado y la gran novedad fue la autoexclusión del macrismo encarnado en Franja Morada. Y bueno, vos Vicky también estuviste de viaje, así que algo de eso vas a estar comentando. Sí, así es. Estuvimos este sábado en Capital Federal, uh -huh. en el predio de la EXESMA, en el encuentro Tercer Encuentro Federal de Derechos Humanos. Así que vamos a hacer un recorrido por lo que fue esa jornada. Buenísimo. Y en el tercer y último bloque vamos a estar hablando de la pobreza creciente en nuestro país y de cómo cambiemos pasó de prometer pobreza cero a argumentar que tenemos la misma pobreza que en 2015. No pasó nada. No pasó nada, pero pasaron cosas también, o sea, las dos cosas. hasta Así que bueno, estás escuchando El Ágora por Radio Universidad y también podés ingresar a nuestro portal de noticias en elagora.digital. Además te podés contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook elagora.digital, escribirnos por correo electrónico a contacto arroba elagora.digital o mandar un mensaje a nuestro WhatsApp que es 291-463-8535, mandarnos los mensajes que quieras y pedirnos también que te agreguemos a nuestra lista de difusión de noticias y las recibís directo en tu celular, minuto a minuto. Estás escuchando El Ágora.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 Justo Hernández es estudiante de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, es militante de la Mella, parte del Frente Patria Grande, y este sábado fue electo como presidente de la Federación Universitaria de La Plata. Estamos ahora en conversación en comunicación telefónica con Justo, así que te, te saludo. Justo, ¿cómo estás? Juan Ignacio Guarino te saluda desde el piso de Radio Universidad. Buenas, buenas tardes gracias No, por favor, gracias, gracias a vos por gracias. esta comunicación Justo en este 37º Congreso de la Federación Universitaria de La Plata Tres fuerzas se disputaron la elección Son eh, la lista número 3, el capitalismo no va más La 17, que es frente por la gratuidad universitaria 22 de noviembre Que es por la que fuiste electo, si no me equivoco Y la 28, que es frente 28 de septiembre Que tuvo eh, también 21 votos, quedó segunda ¿Podés comentarnos qué agrupaciones constituyen cada una de las fuerzas Y cómo quedó... ¿Conformada la conducción? La, la mesa de conducción del FEDS, de la 17 conformamos a una acción que durante este tiempo nos encontramos un poquito más en los territorios, en las calles, uh -huh. resistiendo un poco a la política del macrismo, la política de ajuste y la política de represión que lleva el gobierno, la conformamos nosotros como... Presidencia, la Mella, como uh -huh. decían, la vicepresidencia primera, está la Cámpora, vicepresidencia segunda, extranjera de abogacía, que es una agrupación de derecho que me ganó el año pasado el Centro de la Franja Morada. Una agrupación, digamos, independiente, por ahí sin alguna claro. representación externa a lo universitario. Claro. Uh -huh. Y la Secretaría General está los compañeros de la CEPA, de ingeniería. ¿La y CEPA? Después, sí. Ajá. También después, una agrupación sí. in independiente? No, eh perdón, del, fueron parte del PCR. Ajá, bien, bien, no, te pregunto porque nosotros, digamos, estando a 700 sí. kilómetros, muchas veces algunos nombres no suenan, pero no sabemos bien de qué va, entonces también es una buena oportunidad para conocer un poco más el movimiento estudiantil universitario platense. Bien. bien. Y después sí hay otras agrupaciones independientes que fueron parte del frente, de no tienen cargo ejecutivo como son el Movimiento universitario Izquierda. Ajá. Uh -huh y el Colectivo Estudiantil, que es una agrupación de las facultades exactas de La, de la Plata. Estas son organizaciones que decidieron formar el frente de conducción, entendiendo la necesidad de la etapa de, de estar con, trabajando en unidad y trabajando con lo mayor nivel de regulación posible, debido a que, bueno, vamos a una etapa en Argentina en que hay que salir a, a recuperar lo previo durante estos cuatro años. Y salir entre esas cosas perdidas es salir a recuperar la dignidad del pueblo argentino y nuestros derechos. ¿no? Sí, comparto, comparto el, el diagnóstico que haces. Y te quería preguntar, por esta lista número 13, el capitalismo no más, que obtuvo solamente un voto, me, me resultó un poco peculiar. ¿qué, ¿Qué fuerzas la integraban, o la integraban, mejor dicho? Es la lista nuevo más, ah. que es la educación centil de Castañeda, de la Castañeda. Sí. Eh, bueno, Entonces, eso, eso, eso solamente la conforme la lista, la presentación lo vamos a agotar. Bien, bien, bien. Y después otra de las noticias salientes que veíamos es la autoexclusión de Franja Morada de la elección... Eh, la secretaria general del Frente Estudiantil de la UCR de Cambiemos manifestó que la razón tenía que ver con que se trataba, que digamos que ustedes trataban de constituir una federación antifranja, así dijo ella, y también señaló que la nueva conducción, es decir, la que vos en, encabezás como presidente, eh, buscaba poner eh, a, al órgano gremial que es la federación eh, estudiantil, Eh, a disposición de Florencia Saintoud, que bueno, para el quien por ahí que nos escucha acá en Bahía no lo sabes, la candidata intendenta de La Plata por el Frente de Todos, ¿no? Y también lo que ella criticaba es que eventualmente ustedes no podrían reclamarle eh, en, en caso de que haya alguna desinteligencia entre el movimiento estudiantil y, y bueno, ella como intendenta o, o Axel Quisilov como eventual gobernador o lo mismo con, con Alberto como presidente. ¿Qué qué opinión te merece esto y por ahí si sí podés Eh, contar cómo fue este proceso con la, con la Franja. No, la realidad es que, bueno, me parece que es una manera de legitimar a la, a la actual conducción, de legitimar el gremio estudiantil, un gremio que siempre estuvo luchando bajo cualquier contexto. Nosotros como ella como padre grande, presidimos la federación, la presidimos un antichinerismo, la presidimos un antismacrismo, uh -huh. y nunca nos nos tembó el pulso a la hora de salir a organizar a los estudiantes para salir a luchar por un derecho. La realidad es que nosotros queremos construir una federación que salga de escudo a los estudiantes, lo, los organice, y los invite y los o sea, acompañe en, en el proceso de, de la conquista no, de los derechos. En ese sentido, conseguimos bueno, sí, el boleto provincial, como Arturo Noche, becas, albergue. De hecho, la Universidad Nacional de La Plata, si mal no equivoco, una de las pocas del país que tiene albergue estudiantil para estudiantes que no pueden acceso de alquiler, Ajá. tiene becas de todo tipo, un boleto provincial, que es una ley provincial, y comedor, tanto turno día turno noche, que fue conseguido todo por la por la Federación Huestaria de la Plata. Y después no, no venían participando ellos, no, no participaron de la, de la elección, porque iban iba a una derrota inminente, digamos, Claro. en esa votación hubieran concretamente... quedado fuera de los cargos ejecutivos exactamente excelente sí. concretamente hace unos años venimos trabajando en esta unidad y todas lasiones que enfrentamos al macrismo entendemos que hay que salir de esa manera parece ser de esa manera de trabajar durante estos años y en ese sentido logramos la más amplia unidad de tal manera que la trabajador no bueno, queda queda derrotada claro Y también, ellos todavía conducen la Federación Universitaria Argentina, que algo como decía lo de la independencia y demás. Uh -huh. Me llama la atención porque la presidenta anterior de la Federación Universitaria Argentina, Josefina Mendoza, sí. es diputada por Cambiemos, es, es diputada por Cambiemos. El actual presidente de la Federación Universitaria Argentina también de la Franja Morada es candidato a concejal en Tandil por Cambiemos. Entonces, ahí hay una una idealidad concreta y también una federación que bueno, nunca se encuentra en las calles luchando por los derechos de los estudiantes. Claro, claro, claro. Sí, de hecho eh, la semana pasada entrevistamos a un concejal de Almirante Brown, a José le Pérez, que él hablaba de, digamos, del secretario de, de Políticas Estudiantiles, que viene de la Franja Morada, que se nombró el rector de la UNAB, de la Universidad de Almirante Brown. Y yo no, no he escuchado que Franja Morada diga algo sobre esto, que aparte es una de sus banderas tradicionales, ¿no? Digo la de autonomía universitaria. Así que es llamativo el comentario que hizo la secretaria general del, de Franja Morada sobre la conducción de ustedes. Eh, otra de las preguntas que te quería hacer tiene que ver con la agrupación miles porque por lo que pudimos ver en medios platenses se hablaba de una cierta desinteligencia ¿no? con el sector que, que bueno al que vos pertenecés y el que terminó ocupando los los eh, cargos ejecutivos de la federación como cómo fue esta cuestión eh, porque no no pudimos encontrar el mayor detalle no sí es verdad que centro las organizaciones el ...que forman parte del campo popular... ...que venían formando parte del frente de conducción... Uh -huh. ...que entre esas el Mildes y algunas de las organizaciones... ...que dejaron de formar parte del, del frente... ...que decidieron irse... ...ya estábamos cerrando las listas... ...por una cuestión de lectura de la etapa... cada lo que viene, nosotros entendemos que hay que trabajar en la unidad... ...y esa unidad no se puede lograr... ...si las organizaciones políticas somos mezquinas... ...entonces en ese sentido tratábamos de generar un frente de conducción que se expresen todas las organizaciones pero también entendiendo las construcciones o la representatividad de cada una de las organizaciones dentro de la Universidad Nacional de La Plata en ese sentido bueno, los compañeros no compartían los planteos y decidieron acercando diferentes propuestas pero decidieron dejar de formar parte del frente pero bueno claro. más allá de eso más allá de una discusión puntual Nosotros estamos, seguimos en discusión, seguimos charlando con los compañeros para seguir trabajando en conjunto, más allá de ha quedado la lista que ganó, entendemos que hay que seguir trabajando con todos los estudiantes. Claro, comprendo. Y después también te quería pedir eh, que hagas algún tipo de diagnóstico, repaso, de, de cómo ha sido en, en estos cuatro años de gobierno de Cambiemos, tanto en lo nacional y provincial, como ustedes allá tienen a Julio Garro, que es intendente provincial, por cambiemos, ¿no? ¿Cómo ha sido la situación de las y los estudiantes platenses? La situación de la realidad es que, en eh, cuanto a las universidades del país, es crítica. Concretamente acá venimos trabajando en, en derechos que garanticen la, la inclusión de estudiantes dentro de las aulas, en el sentido logramos el boleto provincial en el 2016, pero estamos trabajando para su implementación total, pues la realidad es que hoy no se cumple el boleto y eso es la responsabilidad de la gobernadora. ¿Qué, qué es conc concretamente lo que no se cumple? ¿Te referís al, a la implementación en otros lugares de la provincia o específicamente en La Plata? Por un lado es la en otros lugares de la provincia. En Bahía Blanca la gobernadora dijo que si la votaban le iba a implementar el año, el año que viene. Haciendo un apriete concreta a los estudiantes, tenemos que lo tiene que aprobar, lo tiene que implementar en toda la provincia. Porque ya es una ley, ya, ya es claro, ley. Claro, sí, es no, una ley. No puede estar con el estudiante nada por estilo, sino que lo tiene que hacer. Sí, aparte tiene pues, tiene una orden de la justicia bonaerense de que tenía que implementarla completamente antes de septiembre de 2016 y ya pasaron tres años y muy poco se ha hecho. Claro, es que sí, se, se ha hecho muy poco. Por otro lado, son 45 viajes que tiene que implementar y la realidad es que hoy al estudiante no le cargan 45 viajes en micro en la sube Ajá cargan con suerte 25, casi casi la mitad. Claro, y, no, no no alcanza, ni siquiera para un, ida y vuelta, no sé, 5 días a la semana, serían 40 viajes, si lo pensás. No, no, un estudiante que por ahí, por, por, la, por donde están ubicadas acá a las facultades, muy probablemente el estudiante tiene que tomar dos micros, la mayoría, pero uh -huh. en ese sentido, el estudiante no, no le alcanza concretamente, para tomarse el boleto, Después, encima, si en el interior te estar separando un alquiler, que acá claro. está están más caro por la circulación inmobiliaria, entonces la realidad es que la situación se vuelve verdaderamente desesperante. Eh, claro. En la sea como en todos los lugares donde hay universidades públicas, como te digo, Fabio, logramos ciertas cuestiones que eh, generan que los ciudadanos, por ejemplo, tengan almuerzo y cena garantizados, ¿no? el sí. turno di turno noche un estudiante almuerzo y cena por 30 pesos tanto a la mañana como a la noche. Bien. Entonces, esa cuestión es garantiza la cierta medida la inclusión, pero en la estación en general hace que sea muy difícil y pues sí estoy Claro, donde tapan un agujero ya tienen tres o cuatro más por así decirlo. Claro. ¿Cuál, cuál es el, el precio del boleto allá en la plata? Sí, la tarifa normal está a 22 pesos con 50. 22,50, sí, es es una moneda. Acá nosotros lo tenemos a 29,50, tenemos uno de los más caros del, del país y como vos decías, no está implementado acá, pero también 22 pesos, cuando uno va sumando y sumando, se hace se hace un monto difícil de afrontar para alguien que tiene que estar estudiando y a veces no puede conseguir trabajo o, o no no cobra lo mismo que un trabajador formal, en blanco. Sí, sí, sí. Bien. sí está haciendo esto es difícil, pero esperá vos que... Poder resolverlo y poder seguir empezando el acceso a la universidad pública pues tenemos también esas cuestiones en las que garantizan una universidad pública y gratuita. Bien. y en relación al, al futuro de la federación ¿no? y, y digamos que cuáles son los principales desafíos y demandas que vos ves a partir aparte perdón de lo del boleto que decías la, la implementación completa en el territorio de la plata y también la solidaridad con otros compañeros estudiantes de, de la provincia que, que no lo reciben allá particularmente en, en la plata ¿cuál, cuál sería el eje por el que piensan eh, atacar o, o avanzar desde la federación en esta nueva etapa vamos a seguir trabajando con tomar turno noche se amplía más sedes estén dando más becas uh -huh. que garanticen mayor inclusión de los estudiantes en la, en la universidad y por otro lado trabajar la cuestión de los alquileres como te decía antes la especulación inmobiliaria excedente en La Plata así que se los alquilen por las nubes Entonces, eso es algo puntual para trabajar más teniendo en cuenta que la verdad es una universitaria histórica y nos parece fundamental trabajarlo. y En ese sentido también vamos a trabajar en articulación con otros sectores de la educación, como el sector docente, el sector no docente, uh -huh. y otros niveles, como el secundario y terciario, como vinimos haciendo durante estos años, tanto de la ciudad de La Plata como de la provincia de Buenos Aires, pero a nos parece que la lucha es de conjunto y no, no es cada uno por su lado consiguiendo derechos, sino es ir todos juntos a luchar nuestro derecho al con el puño. Que la las veces que lo hicimos, hemos triunfado y hemos ganado. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo justo y por esta comunicación. Eh, te deseamos lo mejor a vos y a tus compañeras y compañeros de al frente de la federación. No, muchas gracias a ustedes. Chau, buenas tardes. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos. Fins demà! que te ayuda a mirar que no todo es como lo pinta el conductor del noticiero de la radio local porque hay interés detrás de él oculta cómo funciona el mecanismo que el gran engrane moviliza y le da vida a una farsa colectiva que te obliga a pagar con días y con años esos tacaños a cambio de una casa de 20 metros cuadrados que le servirá para albergar a una familia sofocar tu libertad racional porque no les conviene que pienses de más adora que te adaptes a la miedocridad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 Has hecho a tu hermano has engañado tortura dos desgarrados al pueblo que con votos se ha puestoatorgado no arrepentir humano por eso que traes en la mano una moneda una pistola un celular porque el objeto tú te ha servido para ser el mal despertar desarrollar, Contradictoria que te lleve a retar A todo aquel que sabes bien Se beneficia del trabajo, la vigilia y el sudor popular Aquellos que regulan el trabajo Y la producción industrial Despertar Ni de despreciar Cualquier acto corrupto que me pueda involucrar Sin dubitar, de señalar Y castigar al delincuente con corbata Que le encante desviar los fondos nacionales Y frastorrenciales El fruto de las manos ancestrales De los campesinos que juntan jornales O tienen... El sábado 28 de septiembre se llevó a cabo el tercer Encuentro Federal de Derechos Humanos en el predio de la EXESMA. El, el encuentro fue organizado por la Red Federal de Derechos Humanos que reúne organismos de derechos humanos, organizaciones sociales políticas, sindicatos y universidades de todo el territorio nacional que trabajan sobre la temática. Este tercer encuentro contó con alrededor de 200 personas que trabajaron en 11 comisiones temáticas, las cuales funcionaron en las casas Las casas de abuelas, madres líneas fundadoras, hijos y familiares, que son todos edificios del de, de ex centro clandestino de detención, hoy centro de memoria. Las comisiones fueron juicios de lesa humanidad, espacio para la memoria, violencia institucional, lawfare, migrantes y comunidad afrodescendiente, pueblos origi originarios y derechos a la tierra, salud mental, diversidad, trabajo y derechos humanos, comusión, comunicación perdón y como derecho humano e identidad el objetivo del encuentro fue hacer un análisis de la situación actual y Pero lo que tuvo de distinto este tercer encuentro, a diferencia de los dos anteriores que se realizaron, fue también empezar a, a pensar y a proponer cuáles serían los objetivos o las políticas que deberían desarrollarse en el próximo gobierno que como está casi definido, va a ser de, de otro tinte político a, al de cambiemos eh, con una política mucho más cercana a lo que a los derechos humanos. Eh, en relación a, a lo que es hoy en día eh, el gobierno actual el encuentro los encuentros comenzaron a desarrollarse en 2017 frente al avasallamiento de, de las políticas de derechos humanos a las represiones que se fueron llevando a cabo eh, a la desaparición de santiago maldonado el asesinato de rafael nahuel eh, las represiones de las de las marchas por lo, de los sindicatos y en pedidos de de que no se lleven adelante las, las reformas previsionales. Eh, en fin, un poco eso fue lo que motivó la creación de estos encuentros. La apertura estuvo a cargo de Adolfo Pérez Esquivel, de Martín Fresneda, de Hijos Capital y de Horacio Pietragala, que fue el motorizador de, del encuentro en realidad. Pérez Esquivel hizo mucho hincapié en la necesidad del cuidado de la biodiversidad, del medio ambiente, esto que un día anterior el 27 de septiembre se hizo una marcha a nivel nacional sobre la crisis climática eh, postulando que es uno de los derechos fundamentales el acceso al medio ambiente y la protección de la biodiversidad sobre todo para las generaciones venideras que ya bastante destruido está por la acción de, por la acción humana Eh, Martín Fresneda fue Secretario de Derechos Humanos en el gobierno anterior hizo hincapié en las cosas que se hicieron mal y algunas que habría que mejorar y en este sentido tomó la posta de eh, la deuda pendiente que, que existe y que siempre existió con los pueblos originarios entonces empezar a pensar políticas eh, para, para esas comunidades que están relegadas que sus tierras están en manos de extranjeros y que no pueden desarrollar su cultura como, como es debido. También el cierre estuvo a cargo de Luis Edgardo Grinjal, que es el abogado de Lula da Silva. Contó un poco cómo es la situación del laufer que está sintiendo Lula en Brasil, toda la persecución eh, de la justicia y del propio gobierno de Bolsonaro. Eh, y después, por supuesto, cerraron Lita Boitano, por familiares, Tati Almeida, Madres línea Fundadora, y Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, que como ellas mismas se denominan, son acumuladoras de juventud y no viejas, como le dijo Horacio Pietragala. Eh, el cierre, por supuesto, estuvo cargado de, de energía y de pila, como, como suelen nacer Lita, Tati y Estela. Particularmente eh, participé de la Comisión de Violencia Institucional donde se charlaron di distintos temas, hubo varios exponentes y se sacaron algunas conclusiones de que hay que hacer hincapié en, en, en el gobierno que se viene para que la violencia institucional empiece a dejar de producirse para, para tratar de prevenirla también y para actuar cuando, cuando ya se ejerció. Entre las cosas que, que salieron fue trabajar sobre la formación de las fuerzas de seguridad que tiene que estar a cargo de, de universidades o de instituciones especializadas y no a cargo de la misma propia fuerza porque se van replicando las mismas eh, los mismos malos hábitos que existen y que llevan a que estén tan impregnados de violencia esas áreas. También un fortalecimiento de los comités locales de, contra la tortura Hay comité local para la prevención de la tortura a nivel nacional y en algunas provincias, pero no en todas. Entonces, hacer hincapié en que es importante la creación de ellas en manos de las legislaturas provinciales para poder tener un control de la ciudadanía también. La democratización de esas fuerzas de seguridad y, por supuesto, lo que salió en todos lados y se repitió es la democratización del Poder Judicial para poder eh, dar vuelta eh, el sistema judicial que hoy es el que asegura que eh, la violencia institucional pueda llevarse a cabo y que esté consolidada y que salga impune, como como pasa muchas veces en estos casos. Hace un tiempito escribimos una nota en el, en el portal de la hora hablando de un caso de violencia institucional sufrida por una mujer trans dentro del sistema penitenciario. Eh, Bueno, en el resto de las comisiones también se trabajó en los juicios de la Comisión de Juicios de Lesa Humanidad, de cómo sostener estos juicios y también el análisis de lo que está sucediendo últimamente que eh ha habido muchas domicilias, muchas absoluciones, que es ahora el mismo Estado el que está absolviendo, no es como los 90, que lo que pasaba era que había una impunidad porque no se juzgaban los casos, ahora es el poder judicial de la democracia el que da estas absoluciones y cómo poder manejar eso y cuáles son los recursos que, que podrían existir para para rebatir estas, estas situaciones. En identidad se trabajó mucho sobre el trabajo que hacen las abuelas de Plaza de Mayo y ahí estuvieron presentes todos los nodos de la red por el derecho a la identidad que son los puntos que existen en el país que colaboran con, con abuelas, en los lugares donde abuelas no llega, para ser intermediarios entre las personas que duran de, dudan de su identidad y la CONADI y abuelas, que es que son las organizaciones que buscan a los nietos y que eh, movilizan y son las encargadas de toda la búsqueda de la identidad y la restitución de, de los nietos en su caso. Así que bueno, fue una jornada soleada, con mucha gente, muchos debates y muchos encuentros, eh, siempre en esos momentos y en esos lugares más allá de las comisiones puntuales o del trabajo que está pensado, surgen en, en, en encontrarse personas de tantos lugares diversos del país eh, propuestas y y relaciones nuevas y otras formas de vincularse y de poder trabajar en conjunto así que fue bastante enriquecedor por ese punto y bueno, esperemos que de ahí salga la plataforma en derechos humanos de que es necesaria para el próximo gobierno y que tiene que hacerse de esta manera, de manera colectiva escuchando a todas las voces y a todos los rincones del país por eso es un encuentro federal eh, y fue bastante productivo esperemos que, que se siga desarrollando en los años venideros para poder tener también un control eh, y una observación de lo que va sucediendo. A mi mamá ella aún está desaparecida en este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés acá hubo personas que creyeron que se creyeron impunes jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años tuve mucho tiempo de búsqueda y hace dos años sin tener elementos fuertes le puse nombre a lo que buscaba y dije soy hijo de desaparecido y Encontré la verdad hace dos meses, soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, ahora sí puedo decir, soy soy mis padres, soy Alicia y Damián. Les pertenezco y, y tengo la sangre de ellos. Yo soy Juan, el último aparecido. Mi sangre con oraciones, reza donde no hay Cristo. Me abrazo a tus brazos y hablo con voces en secreto. Y aunque salí de un pozo de sepultura y suciedad, voy a pregonar en voz alta y la memoria remendar. Tercer y último bloque del Ágora y vamos a analizar un poco el anuncio de, del último informe del Index sobre la pobreza en nuestro país y cha también charlar un poco sobre lo que pasó, o mejor dicho, cuáles son los números en Bahía Blanca y cómo ha sido la evolución de este indicador. A pesar de la promesa de pobreza cero que Mauricio Macri realizó en campaña, la situación de las y los argentinos sigue deteriorándose. La pobreza sigue en aumento. Según el último informe semestral del INDEC, hay un aumento interanual de 8.1 puntos en la pobreza, mientras que la indigencia pegó un salto de 2,8 puntos porcentuales. De este modo, la pobreza llegó al 35,4%, mientras que la indigencia alcanzó el 7,7%. Se trata del peor registro de los cuatro años de gobierno de Cambiemos, Y una muestra de que es falsa la excusa presentada por funcionarios de Cambiemos de que existe el mismo nivel de pobreza que en 2015. Por otra parte, para analizar cómo impacta en diferentes sectores etarios el flagelo de la pobreza, no entre menores de 15 años la pobreza alcanza la fatídica cifra del 52,6%. Entre personas de 15 a 29 años... Apenas retrocede hasta un 42,3%. Si vamos a las personas que tienen entre 30 y 64 años, la pobreza se reduce a un todavía impactante 30,4%. Mientras que recién entre las y los mayores de 65 años, se reduce fuertemente hasta el 10,4%. Antes de repasar los números para Bahía Blanca, quería recordar lo que decía el jefe de bloque de concejales de Cambiemos, Marcos Streitenberger, en abril de este año, no al conocerse el Interior Informe de Pobreza e Indigencia del INDEC correspondiente al segundo semestre de 2018. Se trata de un audio eh, que sucede en un cruce con el concejal Carlos Quiroga, de Unidad Ciudadana, y si bien lo hemos pasado ya... Sirve para hacer un ejercicio de memoria y para evaluar al actual gobierno. El expresidente dijo en 2017, hoy es la etapa de página 12 su textual, "Júgenme por si logro si sirvo si logro bajar la, la pobreza." Y la aumentó. Y aumentó. la aumentó. No, no, tenemos, no, no, tenemos la misma pobreza que en diciembre del no, 2015. No, Claramente tenemos que trabajar para para de mediano plazo. tenemos la misma no pobreza que en diciembre del 2015, no, Marco, lo cual no quiere decir que es incorrecto, el... tenemos que, que trabajar para no, claramente tenemos que trabajar para revertirlo las paritarias iban por encima de la inflación ¿cómo va a haber la misma pobreza que en diciembre del 2015? ¿cuál ese? era la inflación, pero Carlos? ¿cuál Pana? era la inflación? si no tenían datos de inflación ¿cómo? Marcos, si no pueden no bueno, hacer la siento, perdón, a la gente único. le alcanzaba para tener el chango le alcanzaba para irse de vacaciones ¿teníamos menos pobres que Alemania? ¿teníamos no me joder, menos pobres que Alemania. Alemania? Alemania tenía el 5% de no pobres ¿tenemos que... menos pobres que Alemania? no jodas con Alemania, no podés decir pero lo dijeron ustedes, no lo dije yo ustedes, yo no soy yo soy consejero ¿el gobierno al cual pertenecés? no, yo no pertenecía un ministro de pero, la candidata Cristina Fernández Kirchner. Pero... En ese entonces, hace seis meses, señalé que había que reconocer el alarmante aumento de la pobreza en nuestra ciudad y di números concretos, que no los saqué del Statistisches Bundesamt Deutschland, sino del INDEC que tanto reivindica Cambiemos. Concretamente, lo que señalé entonces es que la medición de la pobreza correspondiente al segundo semestre de 2017 arrojaba para nuestra ciudad un 14,3% y un 2,8% de indigencia. Y que entonces, un año más tarde, en Bahía Blanca, había un 25% de pobreza y más del 3% de indigencia. Es decir, solo en un año prácticamente se duplicó la cantidad de personas afectadas por la pobreza en Bahía Blanca. También señalé entonces que la situación no parecía estar mejorando porque las mediciones eran previas a, por ejemplo, al cierre de Aegis, el call center y de Lucayoli y de todos los pequeños comercios que vienen cerrando día a día en nuestra ciudad así como en otros puntos del país. Recordemos entonces, para el segundo semestre del 2018 teníamos un 25% de las y los vallenses en situación de pobreza. Ahora, en el informe del primer semestre de 2019, el INDEC da cuenta de un 24,1% de pobreza en nuestra ciudad. Acá paro y hago una disgresión porque no va a faltar quien diga que hubo una leve mejoría en el índice de pobreza de Bahía Blanca. Pero esto sería a todas luces una burrada, ya que la comparación debe ser necesariamente interanual. ¿Por qué? Por la estacionalidad en la dinámica del empleo, o parafraseando a nuestro presidente, en algunos meses sobra trabajo y en otros falta. Bueno, tampoco es que sobra, pero cuando disminuye el desempleo claramente baja la pobreza. Son estadísticas que claramente están íntimamente relacionadas. Entonces les propongo que comparemos este último informe, de vuelta, del primer semestre de este año, 2019, con el del primer semestre del año pasado. Es decir, primer semestre de 2019 contra primer semestre de 2018. En el primer semestre de 2018, el INDEC informó que en Bahía Blanca el 16,3% de las personas estaban bajo la línea de pobreza y un 4% de las y los bahienses eran considerados indigentes. Ahora, en el informe del primer semestre de 2019, el INDEC informa que el 24,1% de las y los bahienses son pobres. Mientras que la indigencia tuvo una leve alza y pasó al 4,1%. Con Concretamente, en el comparado interanual del primer semestre en nuestra ciudad, pasaron de haber 50.634 personas en situación de pobreza a unas 75.378. Algo así como un 25% más. Lo que significa, en una variación de en términos absolutos, un 7,8% más de vallenses en situación de pobreza. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar para revertirlos, dijo Streitenberger hace seis meses, pero no parece que haya sido así o que lo hayan logrado. Efectivamente, al tratarse del informe correspondiente al primer semestre, la medición deja fuera lo ocurrido no a partir de julio de este año, y especialmente eh, los meses de agosto, y de septiembre que acaba de pasar y que han sido durísimos para la población argentina y los bahienses no estamos viviendo en una isla tampoco. Cabe recordar que tras las elecciones primarias del 11 de agosto Macri durmió mal y al otro día se levantó de mal humor y decidió castigar el voto opositor violando la política acordada con el FMI de no que había, habían dispuesto intervenir en el mercado cambiario para mantener el dólar entre ciertas bandas que eran ya de por sí amplísimas y generaban un montón de distorsiones en la economía porque claro, cuando el dólar sube, los precios suben pero cuando baja no bajan los precios. Pero bueno, entonces, en cuestión de días después del las PASO, el dólar subió en números redondos de 45 pesos hasta 60 pesos. Valor en el que está hoy por hoy y que no parece que vaya a bajar tampoco. Del mismo modo, para este mes de septiembre, que, que ya terminó, se pronostica una inflación del 5,5%. Es decir, este es un pronóstico, no es la eh, inflación del INDEC, medida por el INDEC, pero si se anualiza esa inflación proyectada del 5,5% para, para poder dimensionarla nos estaría dando un 66% anual, una locura. Sin embargo, si esa es una cifra fatídica, hay una cifra que aún es más preocupante y tiene que ver con los productos de la canasta básica. Tras el resultado de las PASO, Mauricio Macri había decretado la eliminación del IVA para esos productos. ¿No? Con esto, como había habido una devaluación, si se le sacaba el 21% de IVA, bueno, más o menos los precios se iban a mantener. ¿No? Y sí, la verdad que en lo que en lo que fue el transcurso del mes de agosto, los precios de la canasta básica se mantuvieron relativamente estables. No obstante, en septiembre los productos de la canasta básica sin IVA tomaron vuelo propio y superaron ampliamente a la inflación promedio estimada, que habíamos dicho que era el 5,5%, y esos productos crecieron un 8,2% en solo un mes. 8,2% en solo un mes. Y estamos hablando de un promedio, o sea que hay productos que aumentaron más todavía. Algunos de los ejemplos que brinda ámbito financiero, que hizo este relavamiento, que da esta, esta estimación del 5,5%. no Cuenta la leche larga vida de la Serenísima, que estaba que estaba a 66 pesos, un 10% más cara. El paquete de yerba mate, mate de un kilo playadito, ¿no? que pasó de 152 pesos a 182. Además, según ámbito, la lista de ejemplos se reproduce y no excede a ninguna categoría. Todos estos datos dan cuenta de que el alarmante índice de pobreza del 35,4% a nivel nacional y del 24,1% para el conglomerado blanca cerri estaría sensiblemente por debajo del nivel de pobreza actual. Lo sabremos en marzo del año próximo cuando el INDEC publique el informe de pobreza correspondiente al segundo semestre 2019 e incluya, entre otros datos, el impacto de la devaluación y la inflación de agosto y septiembre. Vamos a escuchar el tema con el que hacemos el cierre y ya volvemos y hacemos un mínimo comentario. Y la noticia de esta semana, para comentarla sucintamente, fue que la corte de Alstof Sucedió ayer, ¿no? La Corte Suprema falló a favor de los gobernadores por el reclamo por el IVA y ganancias, ¿no? Recordemos, hablamos recién de los productos de la canasta básica, que el presidente por decreto le había eliminado el IVA para mantener los precios estables, ¿no? Y tanto el IVA, el impuesto al valor agregado, como el impuesto a las ganancias, que Macri había prometido que iba o a eliminar o a subirle el, el mínimo no imponible, ¿no? Son impuestos que lo recaudado se participa a las provincias. Entonces, como decía um, Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta, es muy fácil hacer socialismo con dinero ajeno y esto es lo que quiso hacer Macri. ¿Qué le dijo la Corte Suprema de Justicia? Que no, que no lo puede hacer, ¿no? la El fallo de la corte beneficia a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Es decir, la mayoría son eh, provincias que gobernadas por gobernadores del PJ, del Frente de Todos, por ahí está la excepción de, de Santa Fe, ¿no? pero bueno, estaba con el sector del labanismo no y la, la Corte lo que avaló fueron los argumentos de Entre Ríos que planteó que el Poder Ejecutivo detrajo unilateralmente montos de la masa de recaudación de impuestos coparticipables sin tener competencia para eso es decir, si hay una ley de coparticipación que tiene que ser aprobada por las legislaturas provinciales no puede ir de un plumazo, de un decreto de necesidad y urgencia modificar esos montos no además eh, los decretos de necesidad y urgencia no pueden ser sobretornos tributos, y acá están modificando tributos, en ese sentido sería inconstitucional mira pero la, es... claro, pero la corte no se metió en el fondo de la cuestión, sino que eh, este fallo tiene que ver con una medida cautelar de que eh, no se aplique el... claro, bueno, quizá no se han querido meter con el con el fondo de la cuestión porque como dijo Elisa Carrillo, es una mayoría peronista Entonces, Seguramente esas cuestiones por ahí no les interesa, ¿no? Y bueno, eh, el voto fue fue prácticamente por unanimidad, el que único que quedó aislado como le viene pasando Rosenkranz, el juez de la Corte Suprema puesto por Héctor Mañeto de Clarín, que sostuvo que debería establecerse si la provincia de Entre Ríos tenía legitimidad para efectuar el reclamo. ¿Y cómo puedes que junto con Rosati aceptó ser nombrado por DNU? También. Exactamente, mira este otro dato que se me pasaba y un día después no nos enteramos que el gobierno de Buenos Aires va a demandar a la nación ante la Corte Suprema de Justicia con la finalidad de evitar absorber el costo fiscal del paquete anticrisis anunciado por Mauricio Macri, es decir Vidal una vez más especulando Nos estamos quedando sin tiempo ya antes de cerrar, te recuerdo ya pasamos la en la semana pasada un adelanto, pero ya está publicada casi íntegramente la entrevista con Jonathan Machuca, estudiante detenido ilegalmente por la policía por reclamar por el boleto estudiantil Son cuatro partes. En la primera cuenta cómo fue la detención y los tratos por parte de los agentes de policía. En la segunda habla sobre la reacción eh, de por parte de la política local y los medios locales, cómo fue el tratamiento... En la tercera eh, se refiere al anuncio de la implementación del boleto estudiantil gratuito en Bahía Blanca, tanto por parte del candidato intendente Federico Susbieles como de la gobernadora María Eugenia Vidal. Y en la cuarta, que va a estar saliendo en unas horas, habla sobre cuál va a ser el futuro del movimiento estudiantil el año que viene. Así que bueno... Esa música que escuchamos recién, ya sabés que significa que estamos llegando al final de esta emisión de El pero también que vamos a volver. Como siempre, te agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos podés seguir en nuestra página de Facebook, elagora.digital, escribirnos por mail a contacto, arroba elagora.digital, o a nuestro WhatsApp 291-463-8535. Nos mandás el mensaje que crees te podés poner en contacto con nosotros, pedirnos que te agregamos a nuestra lista de difusión de noticias, y las vas a recibir al toque directo en tu celular. Así que mi nombre es Juan Ignacio Guarino, nos acompañó Victoria Aura en el piso, Gabriel Sena en la operación técnica y nuestro productor Cristian Feloy. Hoy le dimos franco porque es el día del, del trabajador de edificios horizontales, así que le mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Está reunido con sus compañeros de, de ATEIA, de la Asociación de Trabajadores de Edificios Horizontales y Afines. Un gran abrazo para vos Cristian y, y para todos los trabajadores de edificio. Así que no se olviden de revisar nuestro portal de noticias en el agora.digital y ahora sí, buenas tardes, que tengan una buena semana y un mejor fin de semana. Esto fue El Ágora, actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Hasta el próximo miércoles a las 16:02:40. Radio Universidad.